¿Cuándo murió el profeta? El profeta 12 Rabí Aleahual murió, en el año unilateral de la migración, y su edad es de 63 años.